A ver con qué nos viene nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo estás? Sí, Juan Pablo, buen día. Buen día para todo el equipo y también nuevamente para la audiencia. Bueno, estamos acá en el gremio de la UDGRA, que es el gremio de los hoteleros y los gastronómicos. Estamos en este lugar no solamente porque hay todavía queda el desayuno para la prensa, que、eh, organizaron la gente, claro, la gente que dio la conferencia de prensa, donde hoy contábamos más temprano. que se iba a anunciar esta primera sitcom pampeana que se llama Menú Show, que mucho tiene que ver con el programa Menú Folk,、eh, que, salió, que sale todavía en Canal 3, y que es una producción local, porque todas las personas que están acá, son todas personas de acá a la vuelta, que se dedican a la, lo audiovisual, pero también a la... A la... A, la, a, a toda la parte empresarial de cine, porque está Walter Hess, porque está Betina t Tueros, porque también está Lula b a z a que fue una de las personas que habló en la conferencia de prensa. Pero como hablaron tantas personas, queríamos hacer un móvil en vivo para que sea un poco más o r d e n a d o y nos puedan contar esto que anunciaron. Bueno, buen día para todos y todas.、Eh, bueno, Lula, contanos、eh, qué anunciaron recién hace un ratito. Bueno, recién lo que anunciamos fue el lanzamiento de la campaña de crowdfunding, que es una campaña de. Rejunte、eh, monetario para poder hacer una serie、eh, de ficción, comedia en La Pampa. Nosotros、eh, grabamos el primer capítulo. El primer capítulo、eh, lo vamos a lanzar prontamente, seguramente el mes que viene. Ya está medio editado. De hecho, se van a llevar un trailer para poder ver.、Eh, pero la idea es dejarlo calidad premium, premium, porque lo que queremos es insertarlo en una plataforma grande como. Netflix sería el sueño supremo. Después vemos. Contanos un poco esto de, de, del, del aporte colectivo, que sería esta palabra en inglés, para que se pueda hacer, se pueda realizar esto. Este aporte colectivo lo que vamos a hacer es, todos los días vamos a ir publicando cosas en nuestras redes. La idea es que desde la, cualquier persona pueda aportar. el mínimo como dos mil pesos por ejemplo hasta buscar empresas empresas o empresarios que quieran apoyar y poner plata en este proyecto p o r q u é porque aparte el programa da pie a esto porque se pueden auspiciar cosas de la pampa porque justamente el programa es un programa que habla sobre un programa de cocina、eh, y, y podemos meter incluso publicidad y todo Bien. Eh, recién contaban un poco que la idea es contar el tras de escena de un programa de cocina. Esa es la idea final. Exactamente.、Eh, algo que va, el programa tiene dos partes. Tiene la parte en la que la gente lo que ve ve del programa ese de cocina, pero casi todo lo que sucede es el detrás de escena, como、eh, no sé si alguna vez vieron, t h e office. Bueno. Eh, ese falso documental en donde se va a mostrar, la gente habla a cámara y va diciendo lo que le pasa y todo se va registrando, porque el programa tiene, es un programa que está teniendo muchos problemas de presupuesto, porque nadie lo, lo banca realmente, entonces tienen que ir sorteando todas esas cosas para poder salir a é r e o s y adelante.、Bien. Le cuento un poco a la audiencia que esa cuestión monetaria rondó en la conferencia de prensa y por eso hay empresarios de los cines o del cine, el único que quedó acá en Santa Rosa está Betina Tuero, está también Walter j e n n i n g Que aportaron lo suyo, y que nos pareció interesante, porque esto de que un empresario ponga plata pero no piense en que tiene que ganar o recuperar esa plata es todo un desafío, sobre todo en la Pampa. Buen día, Bettina. Hola, buen día. Sí, en realidad、eh, yo creo que、eh, siempre vuelve lo que uno aporta a un proyecto, además de gente joven, con mucha gente trabajando, este, no deja de volver a cualquier empresa que pretende tener retribuciones en su negocio. Tenemos los empresarios la responsabilidad este, social empresarial, se llama,、eh, de, de aportar a nuestros jóvenes, de, de, de acompañar los proyectos, porque probablemente、eh, es la manera de que esto crezca, de que esto se haga grande, de que quizás haya después una posibilidad de retribución económica, pero pensarlo desde otro lugar, pensarlo de devolver a la comunidad parte de lo q De lo gran, este, de lo bien que nos hace la comunidad a nosotros cuando nos apoya consumiendo nuestro producto. También se hablaba de que no todo pase en Buenos Aires, que también algunas cosas pasen acá y que sean de calidad. Claro,、eh, siempre pensamos que lo bueno está allá, que l a de calidad está allá y, y tiene que ver con que acá es necesario apoyar a la, a la gente joven que tiene buenas ideas para que cosas buenas pasen acá también. Es, es la única manera, no hay otra. Yo creo que no hay otro camino. Y que de esta manera convoco e invoco a todos los empresarios a acompañar este proyecto、eh, sin esperar t a n t a la retribución. Y si llegara, bienvenida a u s t e d Walter, hay, un, hay ejemplos así de, de, de aportes solidarios de mucha gente.、Eh, hay un grupo que se llama Orsay en Buenos Aires que se ocupa de eso. Y películas como La Uruguaya, por ejemplo, tuvo 18.000 productores. Que fueron el aporte de un montón de gente que decidió darle una mano a esa película, por ejemplo, y, y se logró. Así que creemos que, que se va a lograr también acá. Bien, bueno, la familia g e r i n g e s t á por completo, porque también está Santi acá. Vamos a hablar un ratito con él. Dijiste algo interesante que me pareció algo interesante: es que tienen que contar una mentira, pero uno estima que tiene que ser lo más verdadera posible. Claro, es una de las principales diferencias, hablando de ficción, n o con el teatro. En el teatro, la,、eh, un actor puede agarrar. Un mate que no existe, hacer como la mímica de tomar un mate, y la gente dice, ah, está tomando un mate. Si lo haces en cine, la gente dice, ah, está totalmente loco. Entonces, hay una gran diferencia en la calidad de la mentira elaboradísima que hay que generar, porque por más de que sea un falso documental, de que la gente mire a cámara, de que haya cierta, entre comillas, desprolijidad en el asunto audiovisual, la verdad es que no, está todo calculadísimo, hay mucha, mucho trabajo de continuidad, mucho trabajo. Eh, actoral muchas tomas hemos llegado a cuantas 17 tomas de una misma escena porque estamos buscando la mejor calidad posible en la elaboración de esta gran mentira que es la ficción buscar la perfección si se puede es que no queda otra Sí bueno, muchas gracias、okay. bueno, muchas s gracias a t o o d gracias a vos Bueno,、eh, le cuento a Juan Pablo que también en la conferencia de prensa hablaron de números y más o menos gastaron、eh, cerca de un millón y medio de pesos solamente en un capítulo o en una parte del primer capítulo, que es el que tienen grabado. Para financiar los que siguen, los siete capítulos más. Es que están buscando este aporte colectivo y es que lo que anunciaron hoy, hay una expectativa interesante, sobre todo de la parte actoral. Hay muchos actores que están interesados en participar, pero también en conseguir un trabajo, un laburo y que ese laburo sea retribuido económicamente. Por eso es que este aporte colectivo va a ser este, un, una, este, una medida en saber si hay gente interesada en esto, pero también lo que hablaban. De esto de que los empresarios podrían tener esa responsabilidad empresarial eh, eh, eh, comunitaria de aportar sin pensar en que、eh, tienen que ganar con eso que aporten. Así que toda, este, todo un desafío, esto del de menú show, que es la, la sitcom pampeana que se anunció hoy y que. Seguramente va a, traer,、eh, va a traer colas, pero sobre todo va a traer este, interés en algunos grupos de personas que puedan poner dinero, pero también que puedan aportar. Así que este, una, una, una idea interesante de personas de acá a la vuelta que están buscando ser financiadas y que se puedan ver en las grandes plataformas. Dale, buenísimo, Mauro. Desayunaste bien, ¿no? No, para nada, todavía, ¿Todavía no t o、no. m é nada, ¿Ah? ni t o m é nada. Si queda algo, voy Eh, a probar que、ahora. te dejen algo. Escucha,、eh, loco. Pero...、Eh, no sé, porque ahí creo que le entraron durísimo. ¿Se pasó algún tramito del, del, de ese primer capítulo o no? ¿De、eh, sí, sí, ahora、de、en、piloto. un ratito lo van a pasar a las redes sociales porque tienen un tipo trailer、eh, que es,、eh, que es la, lo que, primero que filmaron. Así que seguramente en un rato lo vamos a poder ver. Bueno, buenísimo. Estamos atentos y atentas cuando necesites volver al aire. Cómo no, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, desde el lanzamiento de esta sitcom, es en el sindicato de Udgrad, supongo que tiene、sí. que ver, porque.、Eh... Sí, tiene unas a, a,、eh, cocinas aula que están buenísimas.、Claro. El, el edificio de u d g r a realmente es imponente y adentro está buenísimo y está bueno que el gremio también capacite a, a sus socios, ¿no? O sea, está, está buenísimo. Bueno, ojalá marche esto, más vale un proyecto de por acá, este, interesante. Vamos a ver primero qué respuesta hay del、uh -huh. hipotético público que se puede convertir en productor ejecutivo poniendo algún mango y después qué sale de ahí.